Teleelch Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 de la mañana, tenemos 9 grados de temperatura... ...y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este viernes, 17 de diciembre. Estamos ya inmersos en la campaña navideña y la sexta ola... De esta pandemia vuelve a disparar los contagios por COVID en Elche. El martes ya superábamos los 300 casos acumulados por cada 100.000 habitantes y hoy viernes veremos qué incremento se ha producido y no parece que vayamos a mejorar porque hay muchas ganas de celebraciones. Las autoridades siguen pidiendo prudencia, no aplican restricciones porque, según el presidente Chimopuch, ahora toca entre todos cuidar. La vacunación se ha iniciado esta semana en los colegios y ya han citado para la semana que viene a los mayores de 60 años para inyectarles la tercera dosis de refuerzo y la segunda para los de Janssen, por ello se vuelve a abrir el pabellón del Toscar para llevar a cabo la vacunación masiva. Ya lo han escuchado en nuestro programa Erx, Y además hoy en nuestra ronda de noticias pues, hablaremos de esta campaña de vacunación y esperemos poder dar esos datos actualizados de contagios por municipios, al igual que los datos de los hospitales de Elche. Ayer en el Vinalopó había cinco pacientes críticos en la UCI y en el General uno. Hoy en este programa La Glorieta, pues vuelve a recobrar su horario habitual. Estaremos hasta las 11 de la mañana, porque nuestra compañera Rosa Lucas, y hasta aquí, vuelve con su programa Entre Amigos. En estas próximas dos horas vamos a entrevistar primero, en unos minutos, al escritor liricitano Andrés Guilló Javaloyes. Retomaremos la opinión del doctor en Filosofía Manuel Rodríguez a quien le preguntaremos sobre el proyecto de crear ese hotel en el viejo convento de la Merced o el de las Clarisas. Seguiremos con el mestre de capella, Javier González, para preguntarle sobre el concierto tradicional de Navidad que nos ofrecerá este año Escolanía, Coro Juvenil y Capella del Misteri. Un concierto que es ya el próximo domingo, este domingo. Seguiremos con nuestra ronda de noticias para concluir eh, si la reunión de la Junta de Gobierno de este viernes no se complica, pues vamos a intentar entrevistar hoy a las diez y media. Al alcalde de la ciudad, Carlos González, con quien hablaremos evidentemente de esos presupuestos municipales de 2022 ya aprobados ayer en el Pleno Extraordinario, con debate de, por parte de, y críticas por parte de la oposición del Convento de la Merced y de sus aspiraciones políticas y de otros asuntos y proyectos de futuro para la ciudad. Eso será en la recta final del programa y si sí, la Junta de Gobierno termina a tiempo. Y ahora dedicamos los próximos minutos, como siempre, a nuestra selección musical. Hemos escogido una vieja canción de la Guardia para despertar en esta mañana de viernes, cuando brilla el sol. Quiero que me des tu amor ni una seria La noche nunca acabará no tengas miedo a despertar no me busques en el viejo bar ni me sigas al andar Ja, 4. Teleelch Radio Marca. Necesitas una furgoneta. ¿O un camión? Celta Car. Alquiler de furgonetas y camiones. También camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Para cubrir todas tus necesidades, Celta Car. Con la confianza de Llorens Automoción. Celta Car. Avenida de Alicante 205. Teléfono 965 102 772. Elche. La Glorieta. ...con y Alonso. Pasan siete minutos de las nueve de la mañana... ...y continuamos con viejos temas... ...Miguel Ríos va a celebrar dentro de unos meses... ...ese 40 aniversario de ese concierto de rock... ...que está considerado como el que dignificó... ...el rock and roll español... ...un concierto titulado Rock and Ríos... Hijos de rock and roll, os saludan los aliados de la noche Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí, vuestro impulso nos hará ser eseléctrico ...101.4... tele -Elch, Radio Marca. ¿Quieres disfrutar de la cocina tradicional... ...en un entorno inigualable? Ven a Restaurante Parres Parque Deportivo... ...en pleno corazón del Palmeral... ...menús diarios típicamente ilicitanos... ...y nuestro plato estrella... ...el arroz con costra... ...abierto todos los días... ...Restaurante Parres Parque Deportivo... ...tu nuevo restaurante... ...con el sabor de siempre... Pues después de recordar a La Guardia cuando brille el sol y a Miguel Ríes con su concierto mítico Rock and Ríos, estamos preparados pues para escuchar un cover del famoso villancico Feliz Navidad. FELIZ NAVIDAD 1.4 Tele Radio Marca. Tu coche necesita una alineación de primera. Con autosuspensión Eduardo, cambio de neumáticos y revisión de suspensión, dirección y frenos. Autosuspensión Eduardo en Avenida Libertad 145 Elche. Teléfono 965 43 34 64. Un año más en Teleelch en Radio Marca realizamos Sol y Navidad, campaña de recogida de alimentos y ayuda a las personas que más lo necesitan. Acércate ya a Teleelch para dejar alimentos no perecederos que irán destinados a comedores sociales. Culminaremos la campaña el jueves 23 desde la plaza de bikes con el programa especial Sol y Navidad en TeleElts en Radio Marca y Teleelch Televisión de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Recuerda, ya puedes pasar por Teleelch. Colabora en la recogida de alimentos, con un poco de cada uno, podemos ayudar a muchos La Glorieta con Rosmar y Alonso Pues ya han escuchado nuestra cuña publicitaria que tenemos esa noticia que darles y es que ya hemos puesto en marcha esa campaña solidaria de Solinavidad, Navidad que de forma interrumpida hemos llevado a cabo cada año para ayudar a los que más lo necesitan. Así que animamos a todos ustedes a que participen en esta acción solidaria del grupo de Teleelch. Tienen que venir ...a nuestras instalaciones situadas en el Carrer La Fira... ...junto a la Basílica de Santa María... ...para dejar alimentos no perecederos... ...que este año se van a repartir... ...por parte del voluntariado de la Asociación Conciencia T... ...entre los comedores sociales de la ciudad... ...esta campaña va a concluir... ...el próximo jueves 23 de diciembre... ...en la Plaza de Baix... ...donde nos trasladaremos... ...desde las 10 de la mañana... ...hasta las 2 de la tarde... ...estaremos con todos ustedes... ...para seguir recogiendo más alimentos... ...de las empresas... ...y también de los particulares... ...nuestros oyentes... ...hasta ese mismo jueves... ...podéis entregar alimentos... ...en la carpa... ...que instalaremos junto... ...al gran árbol de Navidad... ...de la Plaza de Baix... ...desde donde realizaremos... ...ese programa de Radio Solidario que estará eh, Rosa Lucas al frente. Nosotros ahora continuamos y lo vamos a hacer dentro de unos segundos hablando de literatura. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 Este mes en Peugeot Grupo Marcos te regalamos el impuesto de matriculación. Llévate tu Peugeot en diciembre y entra en 2022 ahorrando con la compra de tu nuevo coche. ¿Se te ocurre una forma mejor de empezar el año? Te esperamos en nuestros concesionarios Peugeot Grupo Marcos en la provincia de Alicante y Murcia o pide cita a través de nuestra web peugeotgrupomarcos.com en Hogar Mobiliario hacemos realidad tus sueños en esta Navidad con la calidez del diseño más vanguardista, con la reforma total de tu casa con el prestigio de tener las mejores marcas y con financiación en 39 meses sin intereses Hogar Mobiliario desea unas felices fiestas a clientes y amigos Avenida de Novelda 9, Elche La Glorieta con Rosmar y Alonso Pasan 19 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos la primera de las entrevistas. Esta tarde a las 8, en el Centro de Congresos, se va a presentar el libro Esmeralda sin brillo del escritor ilicitano Andrés Guillo Baloyes. Pues para conocer cuál es la historia que ha escogido para su primera novela después de publicar dos libros de relatos, hoy contamos con él. Muy buenos días, Andrés. Buenos días, encantado pues, de estar con vosotros. Igualmente. Pues mira, Andrés, antes de hablar de, de tu historia, queremos saber un poco más de ti. Eh, sé que naciste en Elche, en un barrio muy emblemático, con sabor a historias viejas, el barrio del Raval. Sí, eso, el Raval. ¿Eso, Andrés, te ha condicionado para que hayas dejado tu trabajo profesional y hayas apostado por la carrera de escritor? Bueno, quizás en algún, en, en algún momento sí me he condicionado, porque aquí en el Rabal se han vivido muchas historias. En el Rabal yo creo que ha empezado todo elche, para mi forma de ver. Entonces, desde que yo era pequeño, que se veían, pues, cuando mis padres me llevaban al Teatro Argentino, al Teatro Lido, que venían, ya no podía ir al teatro, porque no, tampoco tenía edad para eso. Y sí me ha condicionado un poco. Uh -huh. llevo, llevo siempre escribiendo, llevo todavía escribiendo, lo que pasa es que publicando me ha dado mucho miedo hasta que me lancé a publicar. Eh, ...y llevas... El, ¿Sigues siendo fiel al barrio del Raval? ¿Sigues estando ahí? Sí, sí. sí vivo, vivo aquí en el Raval. Yo no me he movido de un radio de cuatro metros. Yo nací en la calle San Roque, luego me fui a la calle Hornondo y ahora llevo mayor del Raval. O sea, no me he movido de ahí nunca. O sea, que estás enrocado en, en, en tu barrio del Raval. Andrés, pues te ha dado eh, eh, esa vida que has llevado en el barrio. Eh, la has reflejado en algunos de los relatos, porque a, ahora hablaremos de tu novela, de tu primera novela, pero el, los relatos anteriores, porque bueno hay que decir eh, que publicaste, que aunque seas adulto, eh, eres joven en la escritura, en esto de, de las publicaciones, porque comenzaste en 2017 tu primer libro de relatos, luego continuaste en 2018 hasta ahora. Eh, sí. ¿Has llevado esas historias a alguno de tus relatos? En todos mis relatos hay algún, algún reflejo del rabal y algún reflejo mío en todos mis relatos. Aunque estén ocultos, la gente que me conoce siempre me los ha descubierto, ¿sabes? Al leerlos. Siempre, yo creo que todo escritor saca algo de su vida, en, tanto en relatos como en novelas. Siempre hay algo, en cada personaje hay una parte tuya, uh -huh. siempre. Pues sí, sí, pues si hay algo, dime cómo eras de pequeño y de, y de adolescente. ¿Cómo era de, pequeño? Sí, pues de qué, pequeño? ¿Qué es lo que te gustaba? ¿Jugabas al fútbol? ¿Jugabas... No, nada, no, no, el fútbol lo he odiado siempre. Yo recuerdo cuando estaba al campo de Altaviz, en, en, en el, el campo antiguo, y mis abuelos y mi padre me llevaban al campo, yo llegaba a casa con un dolor de cabeza horrible, no me gustaba nada ir al fútbol. Yo cuando oía eso de chuta, tal, esos gritos a mí me ponían malísimo. Sin embargo, cuando mis padres me llevaban de pequeño, a de revista musical, cuando llegaba a argentino, que me llevaban de pequeñito, me sentía en una silla de mimbre al lado de ellos. Yo llegaba a casa feliz y llegaba contento cuando iba al teatro. Yo Ay, nunca no. me gustó jugar fútbol, nunca me gustó jugar, ni, ni, ni siquiera me gusta ahora tampoco. O sea, que, no. eh, que lo tuyo era el y Pues quizá no sea solo el rabal, eh, tu fecha de nacimiento, lo destacas en, en el prólogo de tu libro, de la novela, eh, porque naciste el mismo mes Y año en el que murió Marilyn Monroe. Sí, señora, en el 62, sí, el mismo mes, el mismo año. Sí. ¿Las estrellas de Hollywood están también en tus relatos? Algunas sí, hay un relato que va dedicado al cine, que es una carta, de, una carta de amor al cine. A mí me ha gustado mucho el cine de pequeñito siempre, me han gustado mucho los dramas, como Douglas Sirk, me, me, yo me volví a Luego con Gilda, con, de, de, desayuno con Diamantes, con Casablanca. Con Sara Montiel, me veía todas las películas, las de Marisol, yo me lo veía todo. Yo, a mi madre me llamaba cuando empezaba la ¿no película de Sara Montiel. Yo ya no me, me movía antes de la tele, desde que era muy pequeñito. Me ha gustado siempre el cine. y Me han gustado mucho los dramas, como también me gusta mucho la película de terror. Soy un amante del terror. Lo que pasa es que yo soy muy miedoso. Es una... Yo de verdad me gusta mucho el terror, pero soy muy miedoso. Bueno, entonces son terapias eh, lo que utilizas gracias, gracias. Sí, en tus sí. relatos. Bueno, pues a, sí. vamos con Esmeralda sin brillo. ¿Qué género es el que has utilizado para tu primera novela? ¿Por cuál has elegido? ¿Qué, qué género es el que has elegido? Por lo que estás describiendo, creo que el género negro, ¿no? la novela lleva un poco la novela lleva un poquito de, lleva un poquito de género negro pero la película está es inspirada en una, en una es una ficción que está inspirada en un hecho real un hecho real que sucedió en en Valencia en el 68 sobre una vedete bueno te digo el nombre sobre Gracia e Imperio una vedete que murió muy joven la encontraron muerta junto a su pareja y, y jamás se dictaminó eso claramente cómo fue ¿vale? el periódico el caso hablaba de unas hipótesis ...de suicidio pactado... ...pero nunca se solucionó el caso, nunca... ...entonces yo a raíz de, a raíz de, de investigar sobre el tema este... ...me inspiré mucho en el tema... ...entonces de ahí salió la novela... Uh -huh. ...hablo mucho de Madrid, hablo de Barcelona... ...años 50, 60... ...lo que era el vodevil, la revista musical... ...todo el tema este, el mundo de las vedetes... ...lo que había detrás, lo, detrás de las bambolinas... ...lo que había siempre de las bambolinas detrás... No sé, todo el tema este. Claro, detrás no, de ese terciopelo rojo de, es del bodevil. Plenoso, eh, y, pues si ¿sí has investigado, el personaje principal es el detective, como, como en las novelas negras. ¿Es un detective? ¿Eh, ¿Quién es el personaje ah, principal, aparte de, de la vedete? Aparte de la vedete, el personaje principal es un detective, sí. Un detective que ha salido de mi imaginación y es el que va a llevar el caso de la, de la novela. La novela va en dos tiempos. Va van dos tiempos, va cambiando de, de pasado a presente, va cambiando de pasado a presente, y el personaje principal es un, es un detective. Pues eso dice mucho de ti, es novela negra lo que estás sí, presentando. Sí, sí, sí. Eh, sí. Para ti, ¿qué es, la no, ¿qué es la novela negra? ¿Es quizá eh, las mejores herramientas para, para reflejar... Eh, la vida, la vida que, que te rodea, la vida real eh, en este caso nos llevas sí. a los años 50-60 de las capitales sí. de El Turia y Madrid eh, eh, ¿es el género más, más cómodo para reflejar esa, esa realidad? No creo que sea el género, el género más cómodo, pero era el género que me ha llevado, me, me ha podido llevar a, a averiguar todo, todo el tema este de las diabetes, de la, de porque realmente si cuando la gente ve la novela No es una novela negra en sí como la conocemos. Tiene una, parte de novela negra, tiene una parte de novela negra, pero luego una parte con mucho glamour, con mucho, no sé, con, con, con muchas de, como, como películas, por ejemplo, como imitación a la vida. No sé, es un poco, es un bodébil. Mi, novela, sí. es un Mi novela es un bodevil. Mi novela es un bodevil. Sí, en, sí, en sí, los años, y 50, y, y años 50 y 60. Bien, eh, eh, sí. esa es tu primera. Espero que funcione bien esto de la novela, porque tú. Eh... ¿Por qué has decidido retirarte de tu trabajo? Porque antes eras contable en una empresa, te has dedicado también a, a seguros, pero ahora estás dedicado a la escritura. ¿Qué, ¿Qué esperas? ¿Qué esperas que te dé el verbo y la palabra? Hombre, esperar realmente espero bien poco, porque hoy en día es muy complicado, es muy complicado, como no tengas un nombre y sea muy conocido, no se no se suelen vender tantos libros, hoy en día in, in, in, impera más la televisión, es que escriba un, una presentadora de televisión o una persona tertuliana impera mucho más. Lo que ocurre es que la empresa donde yo trabajaba cerró, me dedica a los seguros, hoy en día, pues la venta de seguros está muy complicada, ante la, desde que vino la crisis y todo, y todo esto, está muy complicada. Entonces, pues me dedica, me estoy dedicando a esto, espero, no sé, espero llegar a algo, espero llegar a algo. Y si no, pues tampoco pasa nada, ¿sabes? Seguir, seguir. Pues si te has dedicado a los seguros y te gusta tanto el cine ese de los 50, la novela negra, hay una película, Perdición creo que se titula. Perdición. De, de la gente de seguro, eh, con sí, Bárbara Stanwyck. Bárbara Stanwyck, sí. Eh, Stanwyck. sí <risa> esa historia sí, también sí. te puede inspirar, ¿no? Para el siguiente sí. relato. Sí, a mí, sabes qué pasa? Que me, me, me inspira todo, Roma, me, me inspira todo. Yo siempre llevo... Yo soy, me llaman el tonto, del boli y el, y el papelito. Yo siempre voy viendo, viendo por la calle, me inspira todo. Yo aunque no escriba, escribo todos los días. ¿Esta ciudad te inspira? ¿Qué, qué rincones son los que, aparte de tu barrio, el Raval, qué rincones son los que más te gustan? ¿Dónde llevas la libreta y apuntas las ideas? Pues mira, al parque municipal voy mucho, al parque municipal voy mucho, a la vela del río, paseo mucho por la vela del río, me inspira todo eso. Más la tranquilidad. O incluso, fíjate, montarme un autobús, Y darme una vuelta por la ciudad y ver la gente que sube y baja, las conversaciones que se tienen en el autobús, todo eso también me inspira. Me interesa saber tu opinión. ¿Cómo nos ves? ¿Cómo ves esta ciudad? ¿Cómo ves a tus vecinos? ¿Cómo los veo? Pues sí. yo no tengo ninguna queja de Elche. A mí me encanta, a mí me encanta Elche. Creo si que es de las ciudades más bonitas es que, no porque yo haya nacido en ella, pero me gusta mucho Elche. Me, me, a mí me gusta mucho Elche. Yo me siento muy cómodo en Elche, muy arropado por la gente no sé, es una ciudad grande pero en realidad es un, un pueblo pequeñito sobre todo el Raval, todo el mundo nos conocemos uh -huh. y todo el mundo la pena es que mucha gente de mi edad se tuvo que ir del Raval a vivir a otros sitios a otros barrios, pero nos seguimos viendo seguimos hablando y, y hablamos muchas veces con la de lo que era el Raval antiguo a lo que es el Raval de ahora que claro, ha mejorado, por supuesto, ha mejorado uh -huh. muchas cosas pero no hay, la, no hay la calidez que había antes de las mesas en la calle, sin fuera Todo hacen, eso ha cambiado un poco. Los ciudadanos hacen mucho cuando desaparecen, Andrés, pero has hablado de un escenario amable, pero como ciudad, Elche, eh, ¿da oportunidades a los escritores? Eh, ¿Quién te ayuda en tu aventura, eh, en tu carrera en solitario como escritor? ¿Eh, ¿Quién hay detrás yo, de ti? ¿Quién te ha apoyado en esta no... publicación de la primera novela y de las anteriores, Así... de anteriores relatos? El, um, el, tanto en cada tarde a las 5 como en esta ha sido frutos frutos del tiempo lo que me han dado todo su apoyo Javier Sebrián... es el que me ha dado todo su apoyo nosotros nos conocimos hace unos años él me publicó mi primer libro de relatos y a raíz de ahí pues hemos integrado una buena amistad y tengo el apoyo de ellos de todo lo que son lo, lo que componen frutos del tiempo Eduardo Ángeles él Ah, bueno, esta gente me apoya Pues Esmeralda sin brillo Esta historia de... Inspirada en la muerte de Gracia Imperio, eh, imperio. ¿cómo, ¿Cómo la vais a presentar esta novela? Porque el acto de presentación estará inspirado en el vodevil, Porque será esta tarde a sí. las 8 en el centro de congresos ¿Cómo la habéis preparado? Pues mira, eh, hemos preparado a... Yo sé que hay un vídeo de presentación Pero no lo he visto porque es una sorpresa más. Dije no quiero verlo, le dice a Javier No quiero verlo Pero sí que va a haber un poquito de, de lentejuelas y un poquito de, de alegría, que hace falta. Sí que va a haber un poquito de lentejuelas, un poquito de plumas, un poquito de música frívola, lo que era, lo que era la revista musical. Eh, Tú sabes que la Asociación de Frutos del Tiempo están todos locos, ¿no? Ellos mismos bueno, se definen sí. así. Y yo, y yo también estoy loco por estar con ellos, pero estoy encantado. Locura, alegría, pasión, sí, sí. Eh, es todo... todo es Todo lo que hacéis no tiene límites, y... no pero Andrés, habéis pasado la pandemia, la estáis pasando sí, los escritores, y cómo? Sí. ¿Cómo? ¿Qué, ¿qué huella te ha dejado a ti? Eh, has apuntado mucho porque has tenido tiempo para reflexionar. Eh, ¿Tu por... cuaderno de notas tienes suficiente para la siguiente historia? Tengo una siguiente historia, pero no por la pandemia. La pandemia realmente a mí no me ha inspirado en nada a mí me, me ha hundido bastante la pandemia. Yo el libro de, ...el libro de de, de assembly tenía que haber salido el año pasado, pero yo en la, la pandemia cuando nos encerraron a todos yo no yo no podía escribir. Yo estaba paralizado, no podía escribir. O sea, no me creía lo que estaba viendo. Cuando yo bajaba a la calle y no veía a nadie, iba a comprar con guantes, con la mascarilla, con ese miedo que, que tenía en el cuerpo. ...a mí no me inspiró realmente nada, nada, nada, nada... ...no me ha inspirado nada... O sea, ...fue hizo... en septiembre cuando acabó, fue en septiembre... ...cuando yo empecé ya a retomar la novela y la tira y y terminé. O sea que eh, cuando conociste, al igual que muchos... ...nos conmocionamos con la muerte de Verónica Forqué... Eh, ...esto de la pandemia, el suicidio de Verónica Forqué... Eh, ...se si ha abierto sí. ese debate de la salud mental... ...¿tú estás de acuerdo con ello? Yo sí, yo, yo creo que la salud mental debería ser más reconocida y que hubiera más, más ayuda para esta gente. Yo creo que, fíjate, yo Masterchef lo he visto muy poquito. ¿eh? Solamente he visto los otros que sacaban de ella cuando se ponía un poco, un poco fuera de control, pero yo creo que esa chica estaba pidiendo, estaba pidiendo a gritos que la ayudaran. Y no sé, es mi, es mi opinión. Yo la conocí, a verga porque en Elche, hace muchos años cuando vino con ahí Carmela, con Manuela Galeana. Uh -huh. Yo me colé, me colé en su camerino. Y la pillé cambiándose de traje, la pillé en desnuda. Y yo me quedé muerto cuando abrí la puerta y me dijo, no, no pasa allá ya, ya que me has visto desnuda, pasa. Entonces pasé y me dijo, ahora pasa si me ayudas a subirme la cremallera. Y le subí la cremallera del vestido de Blanca, ¿por qué? Y luego nos fuimos a Café Marfil a tomar un café y estuve hablando con ella. Y eso lo tengo como un recuerdo muy dentro de mí. Esos ojos nunca los olvidaré. La mirada dulce que tenía y de niña, siendo ya una mujer, como era, claro. Y esa sonrisa que después de, lo, de esa sonrisa eterna y frágil una mujer frágil, maravillosa claro. eh, tú la conociste en el camerino pero hay mucha gente de mi generación que la conoció en el colegio porque ella también vino a creo, al palmeral que en aquel entonces era José Antonio a dar clases de teatro sí, y, sí porque me lo, contó, me, lo una, me lo contó una amiga me lo contó una amiga María Ángeles II me lo contó que estuvo en su colegio Dando clases, sí, me lo contó ayer, me lo contó ayer, yo no lo sabía, yo no, yo no tenía ni idea de eso. ¿Qué? Me lo contó ayer, sí. Pues supongo que te dejó huella, Verónica, porque eres el escritor que le levantó la cremallera aquí en Enche, en el Camerino del Gran Teatro, sí, en el Bodeville. Sí, el es que es tu sino, es tu sino, Andrés. Sí, sí, sí, sí. Ah, que sí. Andrés, eh, cuéntame la siguiente historia, ¿cuál va a ser? Yo estoy trabajando ahora sobre una novela sobre el tema de la tradición española, sobre el en, en el destape, sobre las actrices del destape y el mundo del cine de esa época, de los 76 a los 85. Todas las mujeres valientes que tuvieron el valor de que tenían que endudarse porque siempre decían que era silencio del guión, pero el guión lo exigía siempre. Y películas que hoy en día están en un cajón sin salida a la luz, películas valientes que hoy en día no se podían rodar. ...estoy metido en una novela, en una novela... ...también, también ficción, también ficción... ...yo con todo, el, me inspiro con todo esto... ...pero voy a crear una, estoy creando una ficción... la novela esa... ...ese es mi, mi siguiente proyecto. Pues mira Andrés, para finalizar... ...te he conocido un poco más, me encantas... Eh, ...sobre todo el Gracias. mundo que, que... ...al que al que llevas al papel, al que llevas a, a, a tus historias, me encanta. Y así, eh, corriendo, he podido, en el Spotify, he, he, he buceado un poco. Y mira a ver si te gusta esta canción. Yo creo que es, podría ser ideal para una, la banda sonora de cualquiera de tus relatos a partir de ahora. Mira a ver si te gusta. Vale. Empezamos con ella, me dices si te gusta, me das el ok y ya terminamos tu entrevista con esta música. Muchas gracias. Eh, con la música, bueno, la canción es de Dean Martin. Play, Te gusta, Andrés? Mucho. Vale. Será, mucho, mucho, muchísimo, <ríe> pues dedicada mucho a ti. Mismo. Suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. Hear the sound of violins Long before it begins Make me thrill as only you know how Sway me smooth, sway me now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 Sway me smooth, Swee me nauw, me smooth, You know how Sway me smooth, Swee me nauw, Este año celebro la noche vieja a la australiana. ¿Cómo? ¿A la australiana? Sí, en Finca la Laguna. Una espectacular comida de noche vieja con postres de postre y resopón. ¿Pero y las uvas? Pues claro, con uvas y con copas, con cotellón y DJ. Una noche vieja, pero con muchas horas para disfrutar. Si quieres una noche vieja diferente desde las 2 de la tarde, Finca La Laguna, Grupo Pilsel. Reservas en Pilcelrestauración.es. Todos los días del año, abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum, en Che Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso y seguimos con más música antes de hablar del concierto de Navidad del Misteri que es este domingo con el Mestre de Capella antes de la siguiente entrevista eh, como estamos en el glamour de los años 50-60 de Hollywood vamos con un cover con una versión muy original de una canción de Frank Sinatra Fly Me to the Moon spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. <laughs> oh. 101.4 Teleelch Radio Marca Pantatronic crea tendencia en la imagen del comercio. Sus pantallas LED son escaparates digitales del siglo XXI. Pantallas LED de todos los tamaños y formas que se adaptan al espacio del negocio para captar todas las miradas. Pantatronic, una apuesta segura por la innovación y la imagen de su comercio. Más información en pantatronic.es. Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XC60, ¿cuánto queda para llegar? No respondas, ya responde tu Volvo. 46 kilómetros, 35 minutos y 45 minutos. Presentamos Volvo XC60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Alcorta 35. Ya se acerca la Navidad y en Telelch, como cada año, nos acordamos de los que más lo necesitan. Llega a Telelch Solinavidad, la campaña más solidaria de Telelch en estas Navidades. Entra en telelch.es/solinavidad e infórmate de cómo puedes colaborar. La Navidad en Telelch es. Sol y Navidad. Patrocinan Restaurante Parres Pantatronic, Grupo Paredes Automoción, Neurona Gráfica, La Laguna Pilsen y Madecor. Colaboran Grupo Serrano Automoción, y La Llave, Club Deportivo Squad, Supermercados VS, Costa Carpa, La Yuc El Corte Inglés y Ayuntamiento de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues nosotros te vamos a decir cómo puedes ayudarnos en esa campaña y participar en esa campaña solidaria de recogida de alimentos que ha comenzado Sol y Navidad y que culminará el jueves 23 de diciembre en la Plaza de Valles en un programa especial desde las 10 hasta las 2 de la tarde. ...les animamos a que vengan aquí a nuestras instalaciones... ...y traigan alimentos no perecederos... ...porque los repartirá los voluntarios y voluntarias... ...de la Asociación Conciencia T ...en los comedores sociales de la ciudad... ...si ustedes vienen ahora, perfecto... ...pero si también pueden, pueden entregar esos alimentos... ...hasta el mismo jueves, 23 de diciembre... ...en esa ocasión, el jueves, si lo deciden, deben ir a la carpa que vamos a instalar junto a ese gran árbol de Navidad que está en la plaza de Bais. Allí es donde vamos a realizar nuestro programa solidario. Y ahora vamos a hablar del concierto tradicional del misterio. Tries to stop rocking around the Christmas tree. Let the Christmas spirit ring I also party Rockin' around The Christmas tree Have a happy holiday Every one day Pues Javier González, Mestre de Capella del Misteri, muy buenos días. Hola, buenos días. Hemos puesto de prólogo este villancico, bueno no es un villancico, es una canción navideña, pero el concierto que vais por fin a recuperar después de que el año pasado fuera virtual, de forma presencial, lo podremos ver y disfrutar este domingo a las cinco y media de la tarde en la Basílica de Santa María. Javier. Mm, sí. Sé que no quieres desvelar el repertorio, pero ¿habrá canciones como estas o, o serán más tradicionales y más con sabor a, a historia española? Pues bueno, el repertorio, no hemos querido hacer programa para no seguir un programa, pero porque es mejor un poco la, el factor sorpresa, pero de, de cosas conocidas, que tampoco es tanta sorpresa. Entonces son picos tradicionales que solemos cantar en, en la vida, por supuesto de nuestra tradición, pero... Eh, También hacemos un pequeño recorrido un poco por, por lo más relevante. Para... Son chicos, hay dos de Hispanoamérica y también ingleses. Ah, vale. El Jolín, ay, eh, los tri, los típicos, ¿no? No va a faltar La Noche de Paz, El Blanca Navidad, eh, eso no va a sí. faltar, ¿no? No, claro. No, porque tú Eh Javier, Javier, no sé qué estás haciendo con el móvil, pero no se te escucha, luego no se te escucha. No sé si estás mirando hacia abajo, hacia arriba, no sé. Si te pegas un poco más eh, al auricular, quizá suene mejor. Bueno, vale. eh, ahora, ahora perfecto, ahora sí que he vale, escuchado, vale. he sentido las vibraciones de tu voz, antes no. <risa> Javier, eh, bien, vamos a hablar de, de esa recuperación. Mm, no estamos bien, el COVID eh, se ha disparado, eh, pero eh, creo que llegáis a tiempo, porque es mm, domingo, es este mismo domingo a las cinco y media, y supongo que está todo ya preparado para llevar a cabo un concierto con todas las medidas de seguridad, eh, eh, necesarias para evitar contagios. Sobre todo se va a pedir el pasaporte COVID, ¿no? Eso, que, que, que pensamos que ya iba a ser un concierto con toda la normalidad, pero no, ya el, el hecho ya de tener que pedir un pasaporte en la puerta, pues eso también distancia un poco. Pero bueno, es, es la, la manera de cumplir todas las normas de seguridad. Cantaremos otra vez también con mascarilla, pero por otro lado estamos muy contentos de poder hacer el concierto presencial. Madre mía, qué reto, Javier, las mascarillas que cubren las bocas de tus, de tus cantores, vamos a ver, sí. son 100 personas, ¿no?, lo que colocas, sí. porque estamos hablando de Escolonía, Coro Juvenil y Capella, 100 sí. personas, ¿cómo lo has hecho?, sí, pero... ¿cómo...? Pues ensayando por grupos, ensayando a trozos, es incómodo para nosotros porque lo más importante es cantar unidos. Es lo, lo bonito que tiene un coro no es cantar como solista, sino cantar unidos, al mismo ritmo y con el mismo sentimiento, que se tiene que unir en los ensayos. Y eso ha sido muy complicado porque hasta esta semana no hemos juntado a este gran coro de, de 100 voces en la Basílica. Es el único lugar grande y espaciado donde podemos, donde podemos poder ensayar. Y sí que se nota mucho el sonido. El sonido no, no es el sonido de siempre porque... ...hay una sordina que es la mascarilla... ...pero bueno... ...bueno, lo notas tú que tienes el oído muy afinado... ...y muy <risas> educado musicalmente... ...los demás eh, puede pasar, ¿eh? Eh, podemos pasar... Eh, eh, ...y disfrutar de, de ese concierto... Eh, que, quería, ...quería también eh, preguntarte... Mm, ...has dicho que esta misma semana... ...habéis ensayado en la Basílica... ...han sido mm, por grupos pero ¿cómo, ¿cómo vas a poner los 100 cantores? Porque, claro, estamos hablando de grupos de niños, de grupos de jóvenes, de grupos de mayores, eh, en, en el concierto, ¿los 100 van a estar en, la basil en el altar o, o vas a poner sí. un grupo en el órgano o en, en, en, en distintos puntos de la basílica? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vas a escenificar, este concierto? No, lo que pasa es que como no, hemos, no vamos a poner tarima, entonces también es un poco más incómodo porque... ...porque la visibilidad para, con, con respecto al director... ...es un poco más incómoda para los cantores... ...entonces no hay tarima... ...para que estén más distanciados en el altar... ...entonces eh, la escolanía estará abajo del altar... ...y los cantores están arriba del altar... ...entonces, pero aparte como todo el mundo va a, a llevar mascarilla... ...y, y bueno pues... Eh, ...al estar ya en, en noviembre hemos estado juntos... ...haciendo la PCR y todo eso pues... ...bueno no era lo mismo porque allí cantábamos sin mascarilla... ...pero esta vez como todo llevamos mascarilla... Eh, nos han dicho que desde sanidad que no hay ningún problema entonces por ahora que se pueda hacer así y supongo que las puertas habrá ventilación en Santa María las tendréis abiertas alguna puerta estará abierta o no ahí sí, están todas las ventanas abiertas como siempre para cuando pero esto ya lo hacen desde el, el, el culto ya siempre en la basílica es así vale que ya Mara lo tienen... Y, y importantísimo qué músicos invitados... siempre tenéis eh, invitáis a solistas este año en este concierto tan especial por, por el contenido y por las formas, a quién vais a invitar? Pues tenemos un cuarteto de cuerda que se ha formado llamando a, a músicos que colaboran mucho con nosotros, que son Clara, eh, Darío que viene de otro violín que viene de Albacete, que es del que estudiando en Albacete, Ágata eh, y Tara que son que bueno que son también estudiantes de grado superior, todos son estudiantes de grado superior en el conservatorio, tocan muy bien. Y luego aparte también los músicos de la propia capella, que son los, los percusionistas, guitarra, contrabajo, pianista, todo y ya son de la propia capella. Entonces intento buscar todos los músicos que, que hay en la capella, más si tenemos, nos gusta invitar a, a músicos para que toquen con nosotros, somos un gente de, del conservatorio. de, de música que Pues qué suerte tienes como maestro de capella el que el conservatorio haya cumplido 40 años. Eso significa que ya tenéis buena cantera de músicos. Sí, sí, claro. Y, y siempre es importante porque la gente de, que, que es delche y ha estudiado en elche aunque ahora el superior lo están haciendo fuera o en la universidad y todo esto, pero sí que para ellos es un gusto el, el, cuando les llamas para colaborar con la capella y con la escolanía enseguida buscan claro. el hueco posible para venir. Y, y otro, otro aspecto también que me ha llamado la atención este año, claro, todo es excepcional, ¿por qué a las cinco y media de la tarde y no a las nueve de la noche, como siempre habíais hecho? ¿Por qué habéis adelantado el horario? ¿También por el COVID? No, eh, sobre todo porque queremos que sea un concierto familiar, que sea para niños, y que vengan, porque es un concierto de Navidad, el concierto si no sé, de Semana Santa es un concierto serio, que, que sí que hay un programa, que sí que se, se montan las obras específicas para la pero el concierto de, de este concierto de Navidad hemos querido que vengan las familias que vengan sobre todo porque son piezas de Navidad y es una forma de disfrutar la Navidad y van a disfrutar entonces pensamos que es una bueno el, el caso es que hay que hacerlo me hubiera gustado un poquitín más tarde sobre las seis sobre ahí, pero claro luego está el, el culto en la basílica que, que es inamovible porque ya es, es más tradición todavía que, que este concierto ¿no? entonces eh, hay que hacerlo por la tarde para que vengan todas las familias es un domingo que después de, de comer pues la sobremesa hacerla pues nosotros y sí mejor que cantando ¿no? y luego la, la divulgación de este concierto Teleelch siempre está con, ya, ya está cosido al concierto tradicional del Misteri, así que estaremos las cámaras, vamos a retransmitir en directo el concierto de Navidad, pero no solo estará Teleelch, ¿no? eh, vosotros también, la, las nuevas tecnologías ¿qué, ¿qué divulgación es la que vais a hacer del concierto de Navidad? Muy bien. No, no te escucho, Javier, no vuelve. Ay, eh, es que tengo problemas con este móvil, entonces no sé si me oyes ahora. Perfecto, ahora sí. Eh, el, eh, tenemos el Facebook de, del patronato, del propio patronato, que será en directo, y el eh, YouTube del live de, de la basílica. Entonces, por estos años, mm. ahora que funciona muy bien desde la basílica, pues mm. también se va a permitir. Bueno, no, no, sí, la verdad es que no se te escucha bien, sé que estás en estos momentos en el colegio. Eh, Javier González has hecho un receso para atendernos Toda la suerte del mundo para el concierto Acabas de decir que no solo Hotel va a retransmitir en directo Sino que también eh, vuestras redes sociales El Facebook del Patronato del Misteri Es que no se te ha escuchado bien Sí, y, y la Basílica Ahora sí se te escucha bien Y la propia Basílica de Santa María que también tiene sí. sus recursos eh, Javier González, que salga todo muy bien Y que es verdad eh, eh, eh, es que ya, so, ya sois una necesidad, porque eh, las voces del Misteri tienen que cantar la Navidad. Y si no cantan la Navidad, aquí no, no es como... Parece que no haya empezado la Navidad y a pesar de que se haya inaugurado el Belén o el encendido eh, de las luces. Eso lo tenéis muy presente, ¿no? Que tenéis ahí un pistolitazo de salida importantísimo. Los 100 cantores y tú a la batuta. Sí, la escolanía abre el, eh, las luces, el encendido de luces, y ahora pues, con toda la familia del Misteri es una forma de, de comenzar ya la Navidad. Entonces, por eso queremos invitar a todas las personas, a nuestros paisanos de Elche, para que vengan a cantar con nosotros la Navidad. Porque vais a dejar que un belláncico, el final, como siempre, lo cante todo el público de la Basílica. Mira que te digo, este concierto, casi todo, todo, casi todo el concierto lo pueden cantar con nosotros. O sea, que va a ser todo. Ah, no está mal, sí. no está mal. Sí, es no se va a notar la sordina eh, por parte de las mascarillas, Javier. Pues sí. muchísimas gracias, Javier, y suerte. Muchas gracias por la difusión. sin and error a pining till he appeared and the soul felt its worth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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues pasan dos minutos de las 10 de la mañana y damos la bienvenida a quienes eh, nos eh, siguen a través de nuestra señal de Teleelch. Este programa comenzó a las 9 y comenzó pues, recogiendo esa primera novela que acaba de publicar el escritor ilicitano del barrio del Raval, Andrés Guillo Jabaloyes, Esmeralda sin brillo. Y hemos continuado, acabamos de terminar de entrevistar ...al mestre de capella del Misteri, Javier González... ...por ese concierto extraordinario de Navidad... ...ese concierto tradicional que capella, Escolanía... ...y miembros del coro juvenil interpretan cada Navidad... ...y que este año va a ser especial porque lo recuperamos... ...el año pasado fue virtual y este año va a ser presencial... ...a pesar de la incidencia del COVID que se está disparando... ...por eso se va a pedir el pasaporte COVID y mascarilla... Eh, en eh, la entrada gratuita al concierto que tendrá lugar este domingo a las cinco y media y que Teleelcho lo va a retransmitir, al igual que las redes sociales del Patronato del Misterio y de la propia Basílica de Santa María. Hemos hablado un poco de cómo se está preparando ese concierto, de cómo se va a cantar y de cuántas personas van a estar eh, pues, interpretando los villancicos más tradicionales. ...y el propio Mestre de Campella... ...ha animado al público... ...para que también acompañe a los cantores... ...en la interpretación de las piezas... ...que se van a, a interpretar... ...nosotros ahora... ...en esta segunda parte del programa La Glorieta... ...que hoy viernes dura hasta las 11 en punto de la mañana... íbamos vamos a entrevistar al alcalde de la ciudad... ...Carlos González... ...pero acaban de llamarnos... ...de que va a ser imposible a las 10 y media... ...porque la Junta de Gobierno... ...se ha alargado más de la cuenta... Luego en rueda de prensa sabremos por qué. Y ahora eh, tenemos con nosotros a otro alcalde de la, de la ciudad, de Elche, quien fue alcalde en la, a finales de los 80 principios de los 90, Manuel Rodríguez, es... Pues uno de nuestros pensadores y de nuestro colaborador a colaborador de este programa. Porque sus publicaciones y sus artículos en prensa siempre aportan puntos de vista necesarios para formarnos una opinión quizá más crítica y acertada del rumbo que toman quienes tienen que dirigir nuestros destinos como ciudadanos. Manuel Rodríguez, buen día. Hola, bueno, buen bon día, bon día. Bueno, nuestro pensador. Eh, Manuel Rodríguez, bueno. hay hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué hablar. Sí, Tenemos... eh, pasa que hoy día si hablamos, hablamos más que pensamos. Eso está muy bien esa reflexión, Así que... por eso te, te te pongo la etiqueta de pensador bueno. eh, más que de, de hablador. Eh, Manuel Rodríguez, mira eh, vienes por la publicación estos sí. son los dos libros que acabas de publicar en sí. estos meses, ah, eh, este por ejemplo El mundo desde la ciudad que es tuyo sí. exclusivamente, lo acabas de publicar hace tres días, sí, es un, eh, un grupo de, de artículos que sí. recoges y Ciudad y Política pues eh, estás tú colaboras en, sí. en el, es un grupo de, de, de representantes de cargos políticos de la transición española sí. Que, sí. Que, que hacéis una visión eh, de la ciudad sí, y de la política. Sí, es una visión de cómo fue la transición política en las ciudades. ¿no? Y eso lo ha editado la Universidad de Alicante y nos llamaron, bueno, pues a los que, lo que yo digo a veces, ¿no? Pues <risa> los alcaldes que, es que... que todavía no nos hemos muerto. No. Y entonces, <risa> pues ahí contamos un poco lo que fue. Bueno, y, bueno con te, estilos diferentes porque... Me encanta cada uno, lo que pues, acabas de decir. Te, pongo el, te califico como pensador y superviviente. ¿Sí? Hombre, superviviente. Desde <risa> luego, tal como están las cosas y como ya me han pasado, sí, ese lo acepto totalmente. Eh, y, y, y, además, y además, creo que viene muy a, a, a, al hilo de lo que quiero preguntarte, porque... ¿Sigues en el Partido Socialista, Manuel pues Rodríguez? sí, claro, yo por lo menos pago todos los meses, sí. Vamos, y... cuando me toca la cuota de pagar o al trimestre, ¿Pero tienes ganas sí. de continuar en el Partido Socialista? Bueno, mira, yo estoy allí desde, yo qué sé, no sé cuánto tiempo ya. Desde luego, de los primeros carnes que se hicieron aquí, los, las, en fin, las cartulinas de aquellas del año, creo que era finales de 75 o por ahí, ya, ya, estaba, ya antes estaba colaborando, ¿no? Eh, bueno, yo re, recuerdo pues, reuniones con gente que después eh, ya, ya se presentaron en las primeras elecciones del año 77, ¿no? las, uh -huh. generales de, las primeras constituyentes, con, con, eh, con Elena, Elena Flores, por ejemplo, que fue uh -huh. de las primeras diputadas que sí. hubo en España, y yo con ella pues ya colaboraba entonces, ¿no? O sea, Todo no existía, bueno, pues no, pues uh -huh. lo de afiliarse y tal era, en fin, aquello era Bueno, pero te lo pregunto, te lo pregunto por cómo está dirigiendo el Partido Socialista esta ciudad. Eh... Bueno, yo, en fin, yo normalmente en los temas de la ciudad, en el sentido de, no, no generalmente Pues tú eres un, no un experto, ¿eh? Me... Llevas aquí los no, libros que sí, la ciudad. Sí, no, yo digo lo que, eso, escribo y, bueno, y digo lo que pienso, claro pero quiero decirte que generalmente no me gusta eh, hacer críticas por una razón muy sencilla. O sea, a mí me preguntan y digo lo que me parece, ¿no? Pero una, porque eh, cuando uno ha estado en un cargo, como pues, yo he estado, eh, puede se puede dar el caso de que si hablas si dices ciertas cosas pues decir, no, este, fe, como, este es envidioso este como, no, como está, no está envidia no sé qué, pues, la este, labor que está pues, haciendo tampoco, este como bueno, no es eso, tampoco bueno pues, pero de todas maneras pues y por, otra, ahora, y por otra parte también tengo claro que una cosa es el militante del partido y otra cosa es que efectivamente mmm, tú tengas tu propia libertad de expresión claro. porque faltaría más claro. que en un país donde la constitución dice y el Partido Socialista ha sido clave en la creación de la Constitución española, que un, un elemento fundamental es la libertad de expresión, pues una no persona podría, porque está en el Partido Socialista no lo tuviese, vale, es un pues, contrasentido, pues, ¿no? eh, Pero aquí... yo sé que hay mucha gente que habla, no es que la disciplina de partido, bueno, mira, eso la disciplina hay que dejarlo para situaciones muy concretas, ¿no? Y siempre eh, dejando a, a resguardo la libertad de conciencia, claro. O sea, eh, eh, porque pues, si no eh, lo fin, dicho eh, Manuel Rodríguez, como erudito y militante socialista y alcalde que ha sido de esta ciudad de Elche, ¿qué te parece que el PSOE, casi en solitario, porque ni Compromís ni el PP lo quiere, el PSOE diga sí a convertir el convento de la Merced en un hotel? Bueno, vamos a ver, yo eh, el tema lo he visto por la prensa, la verdad es que no, eh, no, es, en fin, no, he, no he profundizado en la polémica que, en fin, o el planteamiento que se ha hecho, en la ciudad respecto a, al tema de las clarisas, ¿no? Eh, sí que lo conozco, porque claro, han salido cosas, y ha, da, pero no he hablado con nadie prácticamente. Dicho eso, y con todas las reservas, lógicamente, ¿no? Porque me haría falta pues, más información, etc. El tema de las clarisas es que ya viene rodando mucho tiempo y creo, y creo que en un momento determinado se hubiesen podido enfocar las cosas bien, ¿no? Y se torcieron, ¿eh? se torcieron. Entonces, parece que la historia de las Clarisas es un poco, eh, es una síntesis de cómo se ha tratado en general a lo largo de la historia, no la historia reciente, sino la historia larga de Elche, de por lo menos de más de un siglo, ¿no? el tema, mucho más de un siglo, el tema del patrimonio histórico de Elche. En Elche hemos destruido muchas cosas, aquí estamos siempre, prepara hablando de y sacando barriga, de que es que esto no sé qué y hemos cons hemos conseguido ah, Misteri, esta declaración y todas las cosas y después en el fondo realmente las cosas no se llevan o no, y no se cuidan como se debieran cuidar ¿eh? es decir y no y, y en fin las cosas hay que decirlas con toda claridad No podemos vivir simplemente de la propaganda o de la autoproclamación que nosotros hacemos. En Elche se han destruido muchas cosas. Y hay gente que en Elche se le ha puesto por las nubes como grandes gestores que han destruido gran parte del patrimonio de la ciudad gran parte del patrimonio de la ¿Está ciudad. hablando de Diego Macía. No, estoy hablando de Diego Maciá. Sí, hay mucha... ha dicho no, que no. le han puesto como bueno, grandes también, gestores pero, y Vicente Quiles Fuentes. Eh, claro, ah, vamos, vale. por ejemplo, ¿eh? vale. y otros, ¿no?, que hubo. Entonces, claro, a mí me hace mucha gracia eso, ¿no? Bueno, digo muchas gracias por decir <risa> alguna cosa, ¿no? Entonces, claro, el tema del patrimonio... Pero es que las clarisas, volviendo al tema de las clarisas, es un ejemplo de eso, ¿no? De, Miren, las clarisas, primero, tenemos que eh, cuando... Primero hay que tener en cuenta la importancia que tiene el convento, o sea, vamos, el edificio de las Clarisas en la historia de la ciudad. No se cuenta que los baños árabes, que le estamos dando importancia ahora, pero hasta ahora ni se conocían porque era la leñera de las monjas, ¿eh? además no se conocían, son anteriores al año 1270. ¿eh? es por una parte los baños quizás mejor conservados de los pocos que se conservan en toda la comunidad ¿Sabe valenciana? que están cerrados al público? Pues no, tanto, mira, no lo sabía. Pues sí, tanto eso? la pandemia. Se ah, cerraron pandemia. y no se ha bueno, abierto. Pues no habrá que preguntárselo a la concejal pues de sí, cultura. Pues habrá que Como también está cerrado al público el MACE. Ah, pues no lo sabía. No sabía. Usted no. que tampoco el Museo de Arte Contemporáneo está cerrado al público también. Unas filtraciones ya, que ya, ya veremos cuando se bueno, acercan. Bueno, pues nada, lo que hay Y que hacer el centro de exposiciones animales... del plaza, de la Plaza de San Juan también está cerrado al pues hay que, hay que animarles a que, en fin, un poco... Eh, bueno, la política que han aplicado, por ejemplo, en los conciertos de la orquesta, que me ha parecido muy bien, ¿no? O sea, uh -huh. con todos los cuidados y no ha pasado nada, pues hombre, también se puede, yo creo que se puede aplicar a otras cosas de cultura, pero en fin. Bueno, Ya, digo, fin. ya ve que yo estoy, no estoy muchas veces muy informado de la... Bueno, pero día, para día. eso estoy yo, le informo, pero, bueno, le voy informando y así eh, que pero, el comento Pero volviendo clarisas. al tema de las clarisas, primero... Y historia hay que importantísima. Importantísima por... por y entonces... Eh, a lo largo de la historia de las Clarisas tenemos que, primero, bueno, ya desde hace eh, mucho tiempo, pues eh, primero desde la, la, la, la desamortización de Mendizabal, el año 1835, que se exclaustra a los monjes sí. eh, mercenarios, eh, eh, bueno, pues ya empieza a haber problemas en el tema de las Clarisas. Posteriormente eh, hay una permuta entre el ayuntamiento y las monjas que esten, estaban en el convento de la Encarnación Y por ser un patronato del ayuntamiento, y yo quiero insistir en eso, porque tradicionalmente las monjas clarisas han sido un patronato del ayuntamiento. Y uh -huh. ha habido siempre mucha relación entre el ayuntamiento y las monjas, monjas clarisas. Eh, yo tengo un artículo, mire, ahí está, en ese libro que es Sí, tú, uh, este artículo, El mundo desde sí, la ciudad. Sí, hay un artículo donde habla la parte final de homenajes... Hago referencia, ah, hay uno que hablo, sí. que es el artículo que escribí con motivo del quinto centenario del convento de las Clarisas de Melche. Ah, ¿eh? claro, claro. Y entonces, claro, y ahí hablo de esa vinculación que ha tenido siempre el convento de las Clarisas con la ciudad. Entonces, quiero decir con ello que ahí, primero, cuando hablamos de patrimonio, yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas. Una, el valor que tiene lo que tenemos, lo poco que nos queda. Y en este caso, el convento de las Clarisas. Ahí hay tres piezas, fundamentalmente que de luego merecen pues todo el respeto una los baños árabes que baños son los baños árabes sí. el claustro, ¿Claustro? Con las tarisas, con la, la, la escalera que tiene para sí. el claustro la escalera barroca y la parte que no conoce o sea que la gente conoce muy poco porque estaba en la clausura de la antigua iglesia gótica sí. ¿eh? la antigua iglesia gótica que cuando acabó el año sería el 47 o el 48 se se hizo una eh, en fin, un, una pared ahí de, de, de ladrillo del hueco, hueco sí. del de nueve, en de, fin, de, de, de ladrillo, sí, un ¿no ladrillo del cuatro, Entonces, el nueve, el cinco, en la parte, el cinco de la la de la parte de que no se veía estaba la clausura de las monjas uh -huh. y ahí donde están los arcos góticos y está la es parte una gótica maravilla. de la iglesia mm. bueno, eh, todo eso yo creo que podía haberse puesto en funcionamiento, cuando yo estuve en la alcaldía hicimos un planteamiento que era lo siguiente, ah bueno, y la fachada de Santa Lucía, ¿eh? sí. la fachada renacentista Y era por, eh, por fases ir restaurando claro, por fases. y que las monjas se quedasen allí. Bueno, y ese, ese era el proyecto que había. Y entonces empezamos primero con la restauración de la fachada de Santa Lucía, restauración uh -huh. que dirigió Gaspar Jaén. Y eso se inauguró. Por cierto, el obispo que vino entonces, ahora que va a venir un obispo nuevo sí. como el Munilla, el... Recuerdo cuando vino don eh, Francisco Álvarez, que es, uh -huh. es cardenal, ¿Sí? ahora o sea, yo sé que está enfermo sí, y sí, tal, está. pero en fin, era, Él no había venido todavía a tomar posesión de la diócesis. Entonces, lógicamente, no debía hacer ninguna visita fuera. Pero él era el presidente de la Comisión de Arte Sacro, de la Conferencia Episcopal. Y, y ¿qué yo dijo? le llamé. ¿Y qué dijo de la... No, arte? no, él vino encantado y además rompió el protocolo en el sentido de que dijo, pues mira, voy a él. Primero, claro. dijo, mira, no puedo ir. Te digo, no, no, pero señor, lo rompió. Lo digo, pero vino y estuvo aquí la, cuando se inauguró la fachada y fue la primera visita que don Francisco Álvarez hizo, hizo aquí a Elche. Yo le presenté sí. a los concejales y tal. Bueno, se restauró aquello. Sí. Después se firmó ya el acuerdo para la restauración de los baños árabes uh -huh. ¿eh? y se empezó el trabajo de los baños árabes. El tercer punto era el tema, la consolidación del claustro y la iglesia era... ...retomar lo que había, es decir... ...claro, no, hay muchas partes de la iglesia antigua... ...que aquello se destruyó... ...me refiero sí, a la de la... ...la gótica, no se destruyó la guerra... ...la guerra se destruyó, la guerra, vamos... ...la quema de iglesia sí. del 36... ...se quemó la iglesia barroca, que era sí, preciosa... ...con sí. la cantidad de obras aquello de arte... Se destruyó, no, no, sí. ...que algunas obras de arte, no sé si es que... Mm. ...se quemarían o... o y alguno, oh, algunas ...desaparecieron, expoliadas, ...robadas efe, o, de, o saqueadas... ...entonces, mm. claro, yo creo que... ...esta, la, eh, bueno... Y entonces ahí yo creo que la idea que teníamos era esa y, entonces, y que las monjas se hubiesen quedado. Y las monjas además se hubiesen podido ocuparse, ¿no? ocuparse de lo que es el mantenimiento de todo aquello y lógicamente el ayuntamiento colaboraría. Eso hubiese sido económicamente favorable para el ayuntamiento y para ellas. Y claro entre otras porque... cosas... Una realidad habitada, con este caso, con un convento hubiese sido restaurado claro. Pero no fue así. ¿no? Nosotros no pagamos así, el nuevo convento, no, las echamos no fue así de allí. Y, me, y yo nunca estuve de acuerdo con eso y lo dije. Uh -huh. ¿eh? Y me alegro mucho que aquel historiador que había, que era aquel padre Mercenario, el profesor ah, de, ¿sí? que estuvo aquí, en llamaba? el libro que él escribe... Joaquín, creo que Joaquín. Es que él eh, tiene un libro magnífico sí, sobre sí, la sí. historia del convento, sí, yo creo sí, que sí. es más completo, que se ha escrito... Y él eh, precisamente hace referencia a, a lo que yo eh, a, a, a, diciendo, a lo que era mi planteamiento, claro. que está totalmente de acuerdo con mi planteamiento. Que nunca debieron irse las nuevas caries. Yo creo clarisas. que no, sinceramente, por una, Porque razones. nos costó mucho dinero el nuevo convento. Además, yo, eh, aparte de todo, aparte de, de, del, del convento, o sea, de, del hecho de que se hubiese podido mantener, sí. no, aquello, eh, además habitado, ¿no? uh -huh. habitado, y como ha sido tradicional. Aparte de que las monjas ahí pues Pero eh, después, nos pero Manolo nos convencieron porque dijeron, vale, eh, las monjas clarisas le pagamos un nuevo convento, están mejor, no. bueno, las llevaron al al puente, pues que esa es, otra, esa es otra, esa es otra, otra cosa, otra historia, Aleja, pues. las alejaron del casco histórico, pero eh, nos prometieron que, que el Convento de las Clarisas tendría un uso cultural. Sí, y aquí está ya. el meollo de la cuestión. No, el meollo de la cuestión está en el que realmente no se sabía es qué hacer. Es que lo que se hizo, ya se hizo. Y sí, dices claro. que se hizo mal. vale Pero, eh, pero el compromiso que, de sí. todos los programas electorales del PSOE era que el Convento pero de las Clarisas iba a ser de uso cultural. Sí, pero el problema es que cuando no se tiene una idea de lo que hay que hacer, realmente <risa> se, se es está jugando al, al, al, al juego de la gallina ciega. Es decir, ahora el esto, ahora el otro. Yo he visto no sé cuántos, vamos, me han dicho, ¿no? O he oído no sé cuántos proyectos de, que, de lo que iba a ir en las Clarisas. A cuál más sí. de ellos más disparatada Bueno, bueno, vamos, acuerdo, a, vamos, uno, vamos a hacer un repaso. Uno era un centro de inteligencia sino antes algo... de eso había un curso. Se dijo, se habló de hacer un convento virtual. Digo, hombre, porque sentido tiene un convento virtual <risas> que pone monjas de es, monigotes eso allí. Eso no lo había escuchado. Sí, eso yo. sí, eso se lo dijo claro. en su momento. Yo por lo menos lo discutí con algún Bien. funcionario que en aquel momento estaba preconizando esa idea. Eh, bueno. Eh, después lo de no sé qué de la inteligencia, lo del tema del calzado, Ay. lo de una representación de la propia universidad, Miguel Hernández aquí en las Clarices es decir, bueno eh, y, más, fin, y más y una bueno, más, cosas, de, una subsede del de él, sí. MAE para la dama de la casa de la fiesta trasladarla, digo que ya tampoco digo por qué sentido tiene, es decir, si tú vacías eso para, para hacer otra cosa, para uh -huh. ponerlo allí, entonces uh -huh. se te queda vacío eso, es decir, al final qué idea hay de todo eso. No, a mí es que parece... al final el meollo también de la cuestión... Eh, Manu, bueno, termina con eso del uso cultural. Eh, no, ¿Crees eh, es que, que es yo... una perversión que no se cumpla no, ese pero, compromiso que, pero es que, claro, es de que, que se destine pero, a uso cultural? Pero es que m, el uso cultural va muy unido a lo que estoy comentando desde el principio. Es decir, a mí los argumentos que me dieron... Y ahí yo creo que no intervino solamente la alcaldía y tal, ¿no? Yo creo que hubo otros intereses aledaños a la iglesia, ¿no? que realmente fomentaron también el hecho de que las monjas se fuesen. Sí. Yo, desde luego, eh, incluso el argumento que me dieron, el argumento que me dieron desde el punto de vista, digamos, eclesiástico, o, en fin, o cristiano, lo que sea, ¿no? Eh, en fin, de por qué tenían que ir tales, que las oraciones, que tal, digo, mira, esos son cuentos por una razón muy sencilla, porque eso va contra la propia historia. Las clarisas, los conventos de los franciscanos y clarisas, desde la fundación que hace San Francisco de Asís, habla de que tienen que estar en las ciudades, no fuera de las ciudades. ¿eh? Y por eso precisamente es uno de los motivos por los que es que hay una vinculación, pero desde la, desde la época medieval, hmm. entre esa orden y los ayuntamientos. ¿eh? Hmm. Y eso es una parte también de la cultura. Eso es parte del patrimonio inmaterial de una ciudad. Y ¿eh? entonces, desde ese punto de vista, claro, cuando las cosas empiezan a fallar por la base, pues al final yo creo que no se sabe lo que se tiene que hacer. Y yo creo que eso es uno de los... Uno de los, de los problemas. Y luego a lo largo de la historia, pues que aquí ha habido pues, una dejación. En bueno, el año 72, el gobierno, entonces era el gobierno de la dictadura, ¿no? Sí, sí. Pero la Dirección General de Bellas Artes advierte al ayuntamiento de cómo estaba la situación de las calles y que había que restaurarlo. Bueno, el año 74, en el 72 y exactamente igual. Vale, ¿no? y ahora estamos en 2021. Sí. Eh, Manolo, ¿has podido ver? ¿En qué situación está el convento de las Clarisas? Porque todos los que sí. he entrevistado y han ido, sí. concejales, han sí. dicho que es deplorable. Es deplorable, sí, efectivamente. O sea, además, eh, si pues no está, está claro, ahí había que haber invertido. O sea, por pues lo mismo que se empezó Pues, y se acabó la restauración de las de la portada de la esto de Santa Lucía. Pues, y se, después se continuó con el tema de la de los baños árabes pues haber cogido el tema del claustro haber restaurado el convento eh, el, lo, la iglesia pero la iglesia que además es muy fácil la la, posi la posibilidad que había y era en la, tirando la parte de, en fin, tirando, vamos, me refiero a... El, sí, el, el coro. El, la cosa esa, el, la pared que se hizo en el año 47, pare, sí. entonces se queda la vuelta al altar y el altar, uh -huh. en vez de estar como está, sí, aquí re, la Eso lo decía Rafael está, navarro, este, Mayebrea claro, el archivero. Claro, Revertir, revertir el altar no, mayor claro, ponerlo además, en el arco gótico que, que, es que está ocultado. Estar, o sea, incluso litúrgicamente es donde debiera estar. Sí. Entonces, bueno, y con lo cual tendríamos, pues, una parte de una iglesia gótica, o sea, que tendríamos un conjunto realmente interesante. Pero bueno, la historia de este pueblo es la que es. ¿eh? es, la que es. Vale. Y aquí, eh, bueno, pues cosas han desaparecido. Pero su partido, su partido tiene algo en los estatutos o eh, en su ideología socialista, eh, tiene algo escrito o comprometido de que los, eh, los edificios públicos no pueden privatizarse. Bueno, el, ustedes el, tienen algún decálogo eh, bueno, en el yo que... El decálogo es, es decir, un poco la... la la tradición que pueda haber en el propio en el propio partido socialista en el propio partido socialista siempre ha habido vamos una preocupación no por el tema del patrimonio histórico eso está claro no eh, vamos pues yo no se nota eh, <risa> yo de lo que conozco como más antiguo Bueno, pues mire usted, eh, cuando fue concejal de Madrid en el año 1910 por el, el Partido Socialista, don Julián Besteiro, después uh -huh. fue, fue presidente de las Cortes, uh -huh. eh, tiene escritos magníficos sobre el tema, justamente de la conservación de patrimonio. Bueno, sí, patrimonio, sí que se nota ¿eh? porque también en la República este el misterio fue declarado monumento Sí, el Misteri fue declarado monumento, monumento nacional y a, a, aunque había otra gente Por, por la ignorancia y tal, ¿no? que tenían posturas pues, muy en contra. Bueno, en, en, sí. se lo decía en la actualidad por el Partido Socialista, porque hoy también, qué coincidencia, estamos hablando de, de que el PSOE se ha quedado prácticamente solo defendiendo este proyecto de, sí. del Hotel de, de las Clarisas. ¿Esto, como militante, le preocupa? Bueno, a mí me preocupa, claro que me preocupa, lógicamente. A mí me preocupa que, que la poca sensibilidad que existe respecto a los temas de patrimonio Y, y, y bueno, y porque además yo creo que es un tema fundamental o sea, cuando estamos hablando tanto de la memoria histórica pues es una, es, es una manera, es de decir de realmente hacer desaparecer la memoria histórica otra cosa, diferente, otra cosa diferente pero también hay que ver un poco cómo está la situación y es que digan, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es mejor? ¿qué es mejor? ¿que esto se caiga o que se convierta esto en un hotel? Eso es la, esa es la propuesta ese es el argumento yo reconozco que es un argumento también digamos, potente desde el punto de vista de la practicidad. Pero bueno, yo pienso que hay otras cosas y que se podrían hacer las cosas de otra manera. Yo, luego, apuesto porque en los temas de patrimonio eh, se ha destruido tanto. Si es que no, no nos queda casi nada ya. Entonces, y, si, si encima, pues, eh, revertimos todo esto, ¿no?, deshacemos todo esto, mejor dicho, pues yo creo que, bueno, nos vamos a quedar practicantes sin nada. Eh, Manolo, ¿usted tenía previsto ir hoy a ese acto de los socialistas? Hoy ten, tienen ustedes un acto, hoy o mañana, de la placa, mañana del, la, placa, ah, mañana, sí. la placa del... Ah, mañana, la placa del Real. Sí, pensaba Esa ir, es otra... ¿Qué no. le parece a usted que el Partido Socialista coloque su placa en el Molirreal? Real? ¿Un edificio público? No, mire, la primera placa, <risas> y además de eso, yo me culpo, me eso. O yo, sea, fue responsable usted, ¿no? Pues la puse yo, <risas> La puse yo cuando se cumplió el centenario del Partido Socialista. Y además sin ningún complejo, por una razón muy sencilla, porque el Partido Socialista se creó en el Molido del Real. La fundación del Partido Socialista en Elche se fundó en el Molido del Real. Y entonces yo puse, cuando, vamos, cuando estaba yo en la alcaldía, se puso una placa en la cual se decía que tal y que cual, bueno, que del día de tal, del día de los reyes, uh -huh. el día 6 de tal, se uh -huh. reunió... Eh, un grupo de, de, de personas, entre ellos estaba el que fue primer alcalde de Elche, Pascual, eh, en fin, bueno, y, y tal, y bueno, ahí se, se comentaba. Esa placa, por lo visto, después la, la destruyeron, ¿no?, o, eh, fue tal. Después sé eh, que se repuso, ahora no sé, a, a mí lo que me extrañó el otro día es decir que, bueno, se puede traer la placa, pero eh, se, se había repuesto ya la placa, no sé si es que después esa placa también se destruyó, no lo sé. ¿eh? O oh, es que pero, a lo mejor Alejandro Soler necesita actos públicos. Ah, no, es que no lo sé, la verdad es que eso, yo a mí me ha llegado la invitación a estar ahí, pero no, no, no sé. No es entiende decir, no, usted, no, ¿no? entiendo por qué, Se vuelve. Y igual estaría deteriorada y se pone nueva, no lo sé. Pero quiero decir con ello que, bueno, pues, esa placa pues la primera vez se me ocurrió a mí ponerla, por una razón muy sencilla. Porque la historia de los partidos es también la historia de la ciudad, ¿eh? o sea Y no lo digo porque yo sea del PSOE. El PSOE tiene una parte importantísima en la historia moderna uh -huh. de Chile. Eso está claro. Uh -huh. ¿Eh? o sea, la, desde el, todo el periodo democrático, excepto uh -huh. los cuatro años de, de Mercedes Alonso, fue, han sido gobernados por el Partido Socialista. En la República fue clave también el Partido Socialista. Antes, incluso, mmm, cuando había muy pocos concejales eh, socialistas, tuvieron una importancia enorme en los temas culturales, y sobre todo de educación, ¿no? Y bueno, y desde luego, yo creo que ha sido importante en la historia de la, de la, de la ciudad. ¿no? La huelga de Elche de 1903 sí, ¿no? sí, fue sí. clave para, en el tema de la UGT mm, para sí. toda España, ¿eh? mm. como para orientar la política. Y también eso es parte de la ciudad, parte sí. de la historia de los, de los partidos políticos. Digo el PSOE como puedo decir de cualquier otro partido. Claro. A mí me daría mucha pena, por ejemplo, que si hubiese un edificio, eh, en fin, una algo que fuese representativo yeah. emblemático de la sí. derecha española claro. pues se destruyese Pero ¿por no, qué? no es representativo que quieran restaurar la placa del SOE y el molí siga cerrado con la grieta y sin saber molí, qué va a pasar el molí debiera restaurarse ahora lo que pasa es que si no, lo que ya no sé ahí ya él meten, es no sé es decir eh, eh, no ¿Es, sea, adecuado, eh, si ¿Es adecuado hombre, este es adecuado. acto mañana eh, hombre, de Alejandro no sé, Soler decir, como secretario socialista el, y el... con aspiraciones a dirigir el partido provincial? No, no, vamos a ver, yo... El hecho de que se ponga la placa, si la placa no está, y o se ha deteriorado y tal, y se ponga la placa me parece, muy bien, me parece muy bien. Pero que se ponga en estos momentos... Bueno, que se ponga en estos momentos... Pues, que es, se está criticando no. la gestión del Partido Socialista bueno, en el patrimonio no, histórico, no, no, pero vamos en a un ver, edificio el, que sí, está cerrado. Hay que diferenciar. Yo, si el edificio está cerrado y no... Y a la espera y, de rehabilitación. Sí y se tiene que rehabilitar, yo desde luego pienso que hay que rehabilitarlo. Y, además, y luego que antes, se ponga la placa, ¿no? Bueno, bien, pero tampoco pasa nada si se pone la placa y luego se rehabilita. Bueno, bueno, eh, bueno. Aprovechemos, vale. Que vale. Se ponga, aprovechemos que se ponga la placa <risa> para impulsar la rehabilitación. Vale, vale. Y yo voy por ahí, quiero ser, un poco, <risa> más, quiero ser más positivo. Más positivo, ¿no? Eh, quedan, quedan muy pocos minutos, Manolo, y me encanta, me encanta hablar contigo, sobre todo del partido, de su partido. ¿Qué le parece? ¿A quién va a apoyar usted? ¿A Tony Francés o a Alejandro Soler? Porque Carlos no, González no, ha dicho no, no. Tony Francés, usted va a no, votar, yo, no, ¿no? Yo ¿no? Usted va a votar a yo, su presidente yo sí, provincial. Pero, vamos, todavía no he leído los programas de cada uno. Cuando, cuando los lea. Bueno, Alejandro Soler eh, Hombre, yo, yo, Alejandro yo, Soler tiene un mensaje muy claro y creo que muy directo. Yo lo entrevisté sí, y yo, dijo y no, no estoy haciendo, sí. no le estoy convenciendo de nada, pero dijo que él se presenta porque quiere dar mayor peso. A la, a, a, la, a, a, a la provincia de Alicante ha estado sí. ninguneada, no dijo estas palabras, pero prácticamente lo dejó caer, ha estado ninguneada, bueno, todo el mundo lo reconoce, por los gobiernos. No, sí. Ni el de Valencia ni el de Madrid nos da las inversiones que mm, nos corresponden. Siempre estamos a la cola. Mm. Sí, eh, bueno, eh, pues porque, en fin, por muchas razones, pero en todas cosas, <risa> es ya un tema que trasciende al Partido Socialista. Esta provincia, vaga la expresión, es una provincia muy muelle. Es decir. Aquí nos contentamos con poca cosa. No, poco... no nos contentamos. No, ¿cómo que no? Somos poco reivindicativos, lo que estoy diciendo. ¿De verdad? ¿Piensa claro. que somos poco reivindicativos? Pocos reivindicativos, hay que, hay que reivindicar más, ¿no? Sí. Lo que, lo, sí, yo creo que sí. O sea, Eso nos Carlos falta González, poco reivindicativo. Ay, no Alejandro no sé, Soler, no poco reivindicativo. No, no. Diego Amacia, poco Eso, reivindicativo. Yo creo que es un tema de tradición, pero además de toda la provincia. Además, estamos hablando de la provincia, no solamente de Elche. ¿eh? Sí, sí, no, estamos provincia, provincia. De la provincia. Entonces. Pero claro, el Che tiene un peso también muy importante en la che provincia. El tiene un peso muy importante que tiene que hacerlo valer, y entre otras cosas, pero claro, Y sus militantes eso, también. Claro, pero para eso hace falta primero que la gente se convenza, ¿eh? Y sepa lo que vale y lo que no vale, y por qué hay que luchar. Entonces yo creo que es una cuestión... Ahora, por lo que me preguntaba sí, de Alejandro, Alejandro Soler. Alejandro Soler. Yo con Alejandro Soler tengo, un, personalmente, sí, muy buena relación. Sí, sé que la tiene, y, por eso entonces, se lo pregunto. Y el otro día, cuando, además, no lo oculto, cuando se hizo el acto ese de, ahí en, en el centro de congresos, yo asistí. sí. ¿eh? Pues, también le digo que estoy pues un poco fuera de, de del día a día no uh -huh. y entonces pues, pues la verdad es que tampoco ni, ni, ahora mismo ni me había planteado ni ni, ni me acordaba que había ahora otro había, candidato o, no ah. bueno por supuesto no <risa> estaba yo en esas no, no ni, pero tampoco, que, ni que, que Carlos había... González y Diego Maciá han mostrado su apoyo al pero otro bien, candidato me parece, me parece muy bien y yo en fin que, que sí que bien pues bien uh, pero vamos yo asistí otro día al acto de de Alejandro, ¿no? con lo que pero, apoya usted a Alejandro Soler. Sí, estoy, vamos, con él me he llevado, pues uh -huh. vamos, eh, por lo menos bastante bien, ¿no? Eh, Podría ir, eh, existe partido en el Che, ¿Con el partido? Sí que porque existe, el de Alicante claro. a mí yo, yo ya me pierdo con Ángel Franco, ah, pero bueno, aquí sí. bueno no no es no es difícil perderse. ¿no? <risa> no, pero aquí existe el partido cual, eh, va de vez en cuando al partido ve, voy, sí, ¿cómo, eh, ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve su hace, partido eh, que va a cumplir? Eh, la plaquica esa eh, que quieren poner en la plaquica que, que sí. qué despectivo, me ha salido mal la placa sí. eh, ¿De cuántos años estamos hablando? Ahora mismo, pues, son ciento, no, ciento y pico años. años, 100, vale. años claro. eh, el, el, ciento la, y exacto. pico años después de la fundación del Partido Socialista, ¿cómo lo, cómo lo ve? Y, y con esto, sea sí, breve, lo que quiero terminar. Bueno, yo creo que vamos a ver, los partidos políticos, naturalmente, eh, tienen que, eh, evolucionan y, y naturalmente, eh, pues, tienen que, y, y gracias a que evolucionan, porque si no mm. se quedarían totalmente... Es decir, Yo creo que lo importante de un partido político es que sea fiel a su tradición y a una cuestión elemental, y es que sea correa de transmisión de las inquietudes generales. Un partido político no está para servirse a sí mismo, está para estar al servicio de la sociedad. Y desde ese punto de vista, la crisis que pueden tener, la crisis que estamos viviendo de la estructura política eh, fundamentalmente de los partidos, yo creo que es en gran parte una crisis de los partidos, es porque los partidos, y no hablo solamente del PSOE, hablo también de otros, eh, de todos en general, en España, se han convertido en partidos muy endogámicos, ¿no? en los cuales están mirando a sí mismos. ¿eh? Y todo es, bueno, pues yo tal, y yo cómo salgo, y yo como tal, y yo cómo me consigo esto y tal. Y yo creo que hacen falta dos cosas muy fuertes en el partido, en los partidos en general. Una, el que se ponga el foco en el interés de la ciudadanía y las cosas que hay que hacer son las que la ciudadanía requiere y por dónde hay que ir. Y lo segundo también es muy importante, que se estimule el tema de la libertad y la crítica dentro de los partidos, porque eso de que el ordeno y mando, pues yo pienso que tampoco ha dado tanto resultado. ¿eh? Está muy bien que un partido sea disciplinado. Estoy a favor de la disciplina. Pero otra cosa es que realmente... Aquí, para subir en el partido, pues tienes que ser capellán de amen, ¿eh? Uh -huh. Es decir, como, como diría la gente, es decir, en la medida en que tú te callas, en que tú no sé qué, pues entonces, pues, eres un uh -huh. buen chiquito y a lo mejor te dan algún puesto, ¿me explico? Yeah. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que generalmente eso lo que hace es alentar a la gente que tiene menos inquietudes y es menos crítica. Y yo creo que esas cosas hay que ponerlas de manifiesto muy claramente. Bueno, eh, Manolo, nos han estado escuchando algunos oyentes y además militantes socialistas porque acaban de mandarme un mensaje diciendo que el acto de la plaquita, mírese usted los whatsapps, no es mañana, es hoy. ¿Ah, es hoy, hoy ah, a pues, mediodía. Pues mira, pues, mira, pues <risa> muchas gracias por recordármelo. Pues nada, <risa> me, dicen, ir. me dicen a las 13.30 en ya, el partido pues inauguración mañana, de inauguración bueno. de la exposición de ciento treinta años ciento treinta años si yo iba a decir ciento treinta digo bueno <risa> bueno me voy pues aceptamos no, no Acer... pues gracias gracias al militante que nos acaba nos acaba de pasar haya reformado. una y media me haya refrescado la memoria <risa> muchísimas gracias Manuel Muchas Rodríguez gracias. y del libro no hemos hablado ay Bueno, es cierto. Bueno, pues eh, no hay tiempo para más, Manolo. Bueno, bueno. <ríe> eh, tenemos que volver otro día. Vale, de acuerdo. 101.4. Teleelch Radio Marca. <risa>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 El teu Spirit nadalenc té premi. La regidoria de comerç t'anima a participar en el concurs d'aparadors nadalencs Mira el Nadal amb 6.000 euros en premis en les categories de comerç i hosteleria. Inscriu-te fins al dia 20 de desembre en la seu electrònica de l'Ajuntament d'Elx i deixa que l'esperit nadalenc t'invahisca. Regidoria de comerç, Ajuntament d'Elx.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 Embelleces todo lo que tocas. Escucho todas las voces bonitas que hacen que cualquier canción sea maravillosa. Elsa Tortonda, la gran revelación de God Talent 6. 9 de enero a las 8 y media de la tarde en el Teatro Wagner de Aspe. Entradas ya a la venta en noticumi.com y aspe.es. Patrocinan ilikedogs.es, pavroyalti, gemma pujalte y tiendapetanca.com La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Eh, Seguimos, son las 10 y 37 minutos de la mañana y después de la entrevista a Manuel Rodríguez, pues eh, vamos a escuchar una canción porque es momento ya de iniciar nuestra ronda de noticias. Y les advertimos que la incidencia por COVID sigue creciendo. ¿Qué has hecho tú? Termina otro año, si el nuevo empieza ya. Llega la vida, sin discrimina, al joven y al viejo los bendice por igual. Feliz Navidad vida, feliz año nuevo, que traiga lo bueno, sin miedo, si en na vida, si es noche de amor. El mundo nos une en un solo corazón. Feliz Navidad por igual a todos, no importa colores, vivamos en paz. Feliz Navidad! Sin miedo si pas, si y que hicimos todo, termina otro año, y el nuevo empieza ya, Llegó Navidad. Dinís cremida Al joven y al viejo Los bendice por igual Feliz 101.4 vida miedo Radio Marca. Hola amigos, navidades felices y calientes en tiendas anticrisis el castor con tus juguetes favoritos a unos precios únicos a 10, 20 y 2 por 15 euros. Y para el frío, para el frío, calefactores, estufas, convectores a precios sorprendentes. Una estufa de gas 69 euros. Tiendas anticrisis el castor en Elche, abrida crevillente 17. <risa>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 En Madecor somos especialistas en construir todo tipo de artículos en madera Combinando siempre el diseño más puntero con la mejor calidad de los materiales Tú imagina, nosotros te ayudamos a construir tus sueños en madera Si se trata de madera, en Madecor lo podemos hacer Más información en madecor.es 101.4, Teleelch, Radio Marca La Gloria, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 42 minutos, estamos ya en la recta final porque La Glorita ha recobrado hoy mismo su horario habitual. Son dos horas, a las 11 llega nuestra compañera Rosa Lucas para recuperar su programa Entre Amigos. Así que estos últimos minutos del programa lo vamos a dedicar a nuestra ronda de noticias. Ya está con nosotros el director de esta casa, Salvador Campello. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Pero bien en calidad de redactor, ¿eh? <risa> bueno, y también de compañero y de amigo. De compañero y de amigo, exactamente, Rosa. <risa> y de periodista. Sobre todo, el periodista Sobre todo el periodista de periodista porque, raza. porque hay que informar, datos. hay Hoy que informar datos. y no vamos bien, ya lo sabíamos. Sí, de hecho se confirma eh, que sigue creciendo y muy rápido, de forma además exponencial la incidencia porque cada vez hay más casos y es normal. Eh, está habiendo un repunte de contagios, se supone que hemos aprendido que los contagios... Se notifican ahora, pero se contagian hace una semana, con lo cual estamos casi a dos semanas vista de cuando se produjo ese contacto. Eh, luego el contagio, luego la PCR positiva, luego el dato que, eh, en fin, eh, que llevamos una bola que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo. Y no vamos a notar que va a bajar hasta que la mayoría de los niños estén vacunados, porque ahí es donde está el grueso de los contagios, así nos lo dicen los padres de los colegios, así nos lo dicen los profesores y así lo estamos notando también nosotros como cada vez hay más clases confinadas como esos niños contagian a sus padres y sus padres dejan de ir a los puestos de trabajo porque tienen que confinarse, ahora mismo el gran problema vuelve a ser ese el que hay mucha gente confinada y por tanto cuanta más gente confinada pues más se ralentiza la actividad profesional porque hay gente que no puede acudir a sus puestos de trabajo en datos, en cifras, en los últimos tres días, de lunes a miércoles, se han notificado, es decir, se han dado el resultado de la PCR que se puede haber hecho unos días antes, porque el contagio estaba hecho desde días antes, hasta 366. 366 nuevos casos en solo tres días. Son más de 100 casos al día, más de 130 es casos mm al día, 120, perdón, casos al día los que se han notificado entre el lunes y el miércoles. La incidencia se ha disparado. Está ahora en 400... 30. O sea, ya estamos en la zona de riesgo. Exactamente. Estamos, a, estamos en riesgo alto. Eh, y lo peor es que los hospitales no bajan y hay eh, fallecidos. Aparte de notificarse hoy ese fallecido que dimos el pasado miércoles, uh -huh. eh, los, las personas, las víctimas del COVID las tenemos que contabilizar, no por lo que nos dice Consellería, sino por los datos de los hospitales, claro. eh, que sí que son al día. Y aparte, hoy se ha notificado el que falleció el pasado martes, que sí. lo dimos en Telenir, Pero es que ayer falleció una persona también, en el Hospital Vinalopó. Que es donde más ingresados donde en la UCI tienen. Hay, Había seis ayer y hoy... Hoy hay cuatro hay solamente ingresados cuatro. en la UCI. Eh, uno en el Hospital General. Hay ocho personas en el Hospital Vinalopó ingresadas en planta. Quince en el Vinalopó, más ese fallecido. Con lo cual, para hacernos la fotografía del municipio, hay hasta eh, 27 personas ingresadas, cinco en la UCI y 23 en planta. Cinco personas en la UCI. Y 23 en planta, un fallecido, la incidencia rozando los 470 uh -huh. y el, los nuevos casos 360. Sí, pero si esto mismo lo llevamos a, a la quinta ola y a la presión, la incidencia alta y la presión hospitalaria, aquí en esta sexta ola estamos notando cómo la presión hospitalaria no es tan elevada. Claro, si nos acordamos, por ejemplo, de septiembre, octubre, cuando uh -huh. estábamos dando los datos de esa quinta ola, veíamos cómo los hospitalizados crecían a un ritmo de 30-60 Claro. Incluso tuvieron que duplicar las UCIS porque uh -huh. no había UCI suficiente para las personas. Llegamos a tener hasta 50 personas en cuidados intensivos, claro. 50 personas, y falleciendo una media de dos personas al día uh -huh. por COVID durante el mes de octubre. Eh, eso ha cambiado. Claro, y ha cambiado también que estamos todos inmunizados, la, ma la gran mayoría, y eso significa que los terceros, las terceras dosis ya llegan y de forma masiva, ya, ya están citados los mayores de 60 años y ya ah, la Consejería de Sanidad ayer anunció es lo que publicasteis, es que abre de ah, nuevo sí, el sí. pabellón del Toscar no sé ¿no? Exactamente, sí eh, a partir del próximo día 20 abre de nuevo el pabellón del Toscar para convertirse en un vacudón, vacunódromo para esas dosis de refuerzo para los mayores de 60 años durante los días 20, 21, 22 y 23 3. y se supone que no se desmontará ese vacunódromo porque a la semana siguiente 28, 29, 27, 28 y 30, se vacunará previsiblemente a los mayores de 50, aunque no tenemos todavía esa notificación por parte de Consellería. El caso es que ya se ha aprobado que entonces sí se va a, a ver. mí me tocará a la última semana de mayor de 50, mayor de 50, mayor de 50. <risa> Madre mía, pues esa última semana estamos aquí eh, trabajando. Veremos si podemos compatibilizar si la inyección. una unidad móvil en directo a la radio. <risa> la pues. tercera dosis con Con, uh, con el programa La Glorieta. En fin. Eh, pero es una buena noticia. Eh, el pabellón del Toscar abre de nuevo. La el cuestión lunes es que sobre todo hay que, hacer, hay que llevar la, la vacunación porque es lo que ahora mismo mm. eh, está haciendo que, que no sea tan grave mm. esta sexta ola. Y, y, y sobre todo donde se nota y, que ha habido ese repunte de contagios es en los niños. Bien, y ahora ya las previsiones. La Junta de Gobierno ha durado más de la cuenta porque el alcalde no ha venido. No ha podido <risa> venir a las diez y media como estaba citado y anunciado. Así que lo hemos pospuesto e intentaremos entrevistarlo la semana que viene o la siguiente. Eh, pero ¿qué previsiones hay? En la Junta de Gobierno se espera que haya acuerdos importantes. Se espera importantes? que haya bastante movimiento en esa Junta de Gobierno. Recordemos que ayer se aprobaron los presupuestos. Me imagino que hoy se hablará de la puesta en marcha de esos presupuestos, de todo lo que no ocurrió en el Pleno, como es esa aceptación uh -huh. de las enmiendas por parte del equipo de gobierno, de todo lo que proponía la oposición. Se hablará también seguramente de esa propuesta del Hotel de las Clarisas y de otros aspectos como el mercado central o las exhumaciones, de las cuales nos no darán cuenta a partir de... Eh, de ahora, de las 11, en esa rueda de prensa de la Junta de Gobierno. ¿Y qué más previsiones hay? ¿La placa de inauguración? Previsiones, pre, eh, aparte de toda la, mm, uh -huh. toda la programación navideña, sí. con la llegada de Papá Noel mañana, bueno, que ayer veremos... Ayer se, se inauguró el mercadillo navideño, el en, mercado el navideño el mercado en, en el, el paseo, paseo de la, de la estación. en el paseo de la estación. Lo vimos en directo en Teleels. Y no podremos ver en directo en Teleels la llegada de Papá Noel porque eh, coincide con el partido Barça-Elche. Entonces, Ajá. lo que vamos a hacer es grabarlo, esa Ajá. llegada de Papá Noel a las seis y media eh, a Elche, para poder verlo conforme termine el programa de marcador. Papá Noel, que saldrá del Centro Social Cantó en la avenida de Novelda, bajará por Jorge Juan, eh, llegará hasta Blasco Ibáñez y, Báñez y eh, todo Blasco Ibáñez llegará hasta el Palacio de Altamira por el puente. ¿Eso mañana? Eso mañana a las seis y media. Vale, es que será complicado <ríe> circular por esa Será zona. muy complicado porque, hasta recordemos, la... se va a cortar Avenida de Novelda de Jorge Juan y todo Blasco Ibáñez hasta el puente de Altamira y tras Palacio, que será donde llegue Papá Noel. Pues... Eso el sábado a las seis y media, el domingo a las cinco y media, Concierto del Misteri, que vamos a ver también uh -huh. en directo por Tele... Todo eso. Se lo resumimos hoy en Telenit, además con otras imágenes como por ejemplo la restauración de la placa del aniversario de la fundación del PSOE que va a ser en el Molino Real y como habéis comentado aquí en el programa, eh, la polémica se ha servido porque es la placa de un partido político en un edificio municipal. Bien, pues, eh, Salvador Campello, muchísimas gracias por este repaso de las previsiones. Es viernes y hay que descansar este fin de semana. Nos esperan días duros. La semana que viene no quiero ni pensarlo. Así que nos toque, que nos toque la lotería a toda la ciudad. Muchísimas gracias, Salva. Hasta luego. Hasta luego. quedan diez minutos para las once de la mañana y ahora es momento pues, de dar paso a nuestro compañero Paco Gómez. Hola, buenos días. Tras la clasificación copera, el Elche entrará en el bombo hoy viernes para el sorteo de dieciséisavos de final de la Copa del Rey. Pero el Elche ahora mismo no tiene la atención puesta en el torneo del caos, sino en el último partido del año y penúltimo de la primera vuelta. Los blanquiverdes están más cerca que nunca, viendo la clasificación y el rendimiento del Barça, de poder intentar dar la sorpresa. Nunca han ganado en Camp Barça en toda su historia. Mañana los ilicitanos a partir de las seis y media en el Camp Nou lo van a intentar. El Barça sin Messi, octavo en la Liga a 18 puntos del líder fuera de la Champions y con plaga de bajas, desde luego, le da opciones al equipo de Francisco para intentar dar la sorpresa o al menos si no se puede ganar Puntuar, que sería también un buen punto. No olvidemos que en el Barça están las bajas de hombres importantes como Ansu Fati, Jordi Alba, Memphis Depay, Pedri, Sergi Roberto, Brad Wade, el kunagüero que se ha retirado, además de Alves que no puede jugar hasta enero, o Piqué sancionado. Ahí sale casi casi un equipo titular. En el Elche Club de Fútbol, Francisco va a estar muy pendiente de los hombres tocados, como el caso... ...de Mojica, Tetemorente, Josan, Lucas Boyé o Benedetto... ...que se quedaron en tierra y no viajaron al partido de Copa del Rey. Hoy escucharemos al técnico del Elche a Francisco... ...pero se espera un Elche muy diferente al de Copa. Un Elche como el Día del Cádiz o la segunda, puerta, la segunda parte frente al Valencia. Intenso, con hambre, valiente para intentar sorprender al FC Barcelona. El partido se juega mañana en el Camp Nou eh, a las seis y media. Desde las seis lo contaremos en directo desde la cabina de retransmisión allí en el Camp Nou y con todo el equipo de Marcador hasta luego hasta luego Paco, gracias y ya cerramos la ronda de noticias con la información del tiempo con Vicente Bordonado es importante saber las previsiones meteorológicas para este fin de semana El Tiempo, en Teleelch, en Radio Marca con Vicente Bordonado colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch Malbandilla, durante el fin de semana continuará el tiempo desapacible y es que ya durante esta madrugada seguía llegando abundante nubosidad, viento flojo, temperaturas homogéneas en buena parte del territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, hemos alcanzado una mínima en torno a los 10 grados en buena parte del territorio. Las temperaturas no han bajado de los 11 10 grados. 12 grados en Matola o en Santa Pola, en Torreirán, una mínima que ha rondado los 11 grados. Hoy vamos a tener una jornada similar a la de ayer, con paso de abundante nubosidad, de viento flojo por la mañana, a partir de mediodía y por la tarde, viento puntualmente moderado de componente este, que en la franja litoral alcanzará rachas de hasta 40 km por hora. Alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer máximas que aquí en la ciudad se aproximarán a los 16 grados. En buena parte del territorio no pasaremos de los 16-17 grados. Durante el fin de semana alternancia de nubes y claros. Eh, mañana sábado temperaturas que no van a superar los 15 grados debido al viento flojo de componente marítima mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 11 grados. El domingo rozaremos los 16 grados. Para el lunes llegará el viento flojo de poniente, ambiente mucho más soleado con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, temperaturas que se recuperarán a valores en torno a los 19 grados y así continuará durante la jornada del martes, pero con un mayor aporte de nubosidad. Para hoy no descartamos que se escape alguna gota. 101.4 Radio Marca.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 de tu coche y obtén la mejor valoración. En Walscar compramos tu coche con la mejor tasación. Walscar.es con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Alicante, Orihuela y Elche. Y en Walscar.es, teléfono 671-129-110. Embelleces todo lo que tocas. Escucho todas las voces bonitas que hacen que cualquier canción sea maravillosa.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 ...cartutxos de tinta o mòbils, entre altres coses. En els mercats ambulants trobaràs els mini-ecoparks mòbils... ...en els quals podràs reciclar. UTELS costa els punts de reciclatge. Quan vages a comprar al mercat ambulant... ...pots depositar residus no perillosos que tens a casa... ...i que no s'han de depositar en la resta de contenidors. Treballem perquè ELS es posa al capdavant... ...en percentatge de reciclatge. UTELS, Ajuntament d'ELS. Es un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolinera El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar nuestras nuevas instalaciones. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra. Y conoce toda nuestra gama para que disfrutes de tu viaje de una manera diferente. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, Frente Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. La Glorieta con Rosmar y Alonso. ...pues quedan ya tres minutos para llegar a las once en punto... ...hoy vuelve nuestra compañera Rosa Lucas... ...para estar en su programa Entre Amigos con ella... ...les dejamos, la Glorita se despide de todos ustedes... ...les pedimos que sean prudentes... ...también les animamos a que vengan a nuestras instalaciones... ...a entregar esos alimentos no perecederos... ...que vamos a repartir por parte de la Asociación Conciencia T... ...de sus voluntarios en los comedores sociales... ...gracias a esa campaña... ...de Solinavidad Navidad... ...que tendrá, que culminará... ...el próximo jueves 23 de diciembre... ...con un programa especial... ...que llevaremos a cabo en la Plaza de Baix... ...desde las 10 hasta las 2 de la tarde... ...también les eh, informamos, les recordamos... ...que este fin de semana llega Papá Noel... ...mañana sábado por la tarde... ...con lo que será un poco difícil circular... ...por eh, Vicente Blasco Ibáñez... De aquel desfile... ...se llevará por las principales calles... ...Avenida de Novelda infórmense del recorrido de papá noel y a todos los pequeños ya saben que llega a la ciudad santa claus y también el domingo pues nuestras voces más emotivas las voces blancas las voces adultas y las voces de los jóvenes del mister y van a dar el pistoletazo de salida a la navidad con ese concierto tradicional ...que este año se recupera de forma presencial... ...aunque hay que entrar a la Basílica... ...aunque sea gratuito... ...hay que entrar el aforo es Limitado... ...y hay que entrar con pasaporte COVID... ...lo recordamos... ...es un concierto tradicional que retransmitirá... ...Celech a las cinco y media de este domingo... ...y también las redes sociales del Patronato del Misteri... ...y de la propia Basílica... ...el concierto tradicional... ...de Navidad, con villancicos también muy conocidos... ...para que también pueda participar el público... ...que desee ir a este concierto... ...que va a ser íntimo y familiar. Que disfruten del fin de semana... ...La Glorieta vuelve el lunes, la semana que viene... ...esperemos volver a informar de buenas noticias... Y cuídense porque la incidencia sigue disparada, estamos ya por encima de los 450 casos acumulados por cada 100.000 habitantes, estamos en zona de riesgo alto. Por favor, vacúnense, sean prudentes, protejan a los demás.